Comenzamos. Hola, buenas noches. Este habla la señora Lilia Gutiérrez y tengo de invitada otra vez a la licenciada. ¿Ya? Bu Bu buenas noches. Este estamos de vuelta en el programa de cosmonautas. Tengo otra vez de invitada a la licenciada Blanca. ¿Dónde... Hola, hola. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Eh, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este espacio que es Cosmonautas. Así es. Este, En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre los avistamientos de las naves que muchas veces las confundimos este, o muchas veces las vemos muy de cerca y bueno lo que se siente de verlas pues es maravilloso este les aviso que ya tengo un mail donde puede, pueden mandarme mensajes es este radiocosmonautas arroba, gmail, punto com. allí podemos intercambiar pues mmm, ¿cuál es Lili? me lo puedes volver es, a repetir por favor radiocosmonautas@gmail gmail Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre los avistamientos y sobre diferentes naves y todo lo que pues vemos en el cielo, ¿verdad? A veces nos sí. Los Anunakis fueron unos seres este, que estuvieron... Les voy a platicar un poco la historia. Su planeta ya estaba totalmente deteriorado, Lili. Estaba ya en caos. Y creo que su planeta daba cierta porcentaje... O tenían que salvarlo con una especie de un metal llamado oro. Pero su planeta... ...no tenía ya absolutamente nada de eso... ...se estaba deteriorando... ...ya estaba en peligro de extinción su raza... ...y bla, bla, bla, bla... ...uno de estos fulanitos... ...llamados anunnakis ...o sea de esta raza... Eh, ...agarró su nave... ...y creo que salió... ...este, ahora sí en busca... ...y por accidente... ...llegó a nuestro maravilloso planeta Tierra... Mm. ...y al momento de... ...llegar a este avistamiento noto que había enormes cantidades de varios metales que ningún otro planeta tiene. O sea, no sé si ustedes han tenido usted conocimiento de que tenemos un maravilloso planeta que tiene bastantes minerales. O sea, hay minerales, hay ahora sí no sé, metales o sea, toda la tabla química que nos enseñan en la secundaria. <risa> Ah, toda esa tabla que tú dices, bueno, y a mí que me... Uh, no voy para química, pero bueno. Pues es interesante con, o sea, así conocer que todos esos elementos no los tienen en otros planetas, Lili. Y de hecho... Creo que el oro es una de las cosas que necesitan los seres del espacio, sí. ya sea para vivir o para las naves, algo sí, así, ¿verdad? Ya. No sé cómo entender, pero para no hacerles tan más largo el asunto, resulta que estos fulanitos vio que había, se regresó al planeta y el planeta... Sí. En el momento de que fue, regresaron a su planeta, les dijeron, oye, fíjate qué crees. Como Cristóbal Colón, ¿eh? fíjate que acá, ¿eh? allá <risa> <risa> hay Podemos lana, allá hay oro. Pues estos fulanitos agarran todas sus naves y llegaron aquí al planeta Tierra. Pero resulta que los fulanos, pues como se sienten dioses, dijeron, oye, pues como le vamos a hacer, necesitamos crear algo. Que nos ayude a sacar todo el oro, que no seamos nosotros. Nosotros necesitamos trabajar. Y dicen por ahí, supuestamente, científicamente, que entre varias, ahí es donde empezaron a jugar, eh, a hacer crear vida. Y al crear éticamente. vida, este pues creo que por ahí salimos nosotros. Que dicen que nos crearon que porque querían hacer esclavos. y Los esclavos que fueran a sacar el oro, ahora sí de... Que ellos necesitaban. De hecho, este, los primeros que empezaron a sacar el oro fueron ellos. Sí. Pero ellos se revelaron los que empezaron a sacar el oro porque dijeron, oye, yo soy ingeniero, yo soy esto, soy lo otro. ¿Cómo Exactamente. ¿Cómo crees que voy a estar trabajando en ah, esto? Ah, sí, pues yo soy Dios. Sí. Claro, entonces sacaron, uh -huh. empezaron a jugar con la genética. Sí. Y... Empezaron a crear, a crear, a crear... Hasta que llegó el hombre... Exactamente... Pero inicialmente era la raza negra... La raza negra... Sí, ellos son sí. los primeros que crearon en este planeta Tierra... Así es... Porque sí. es una raza muy aguantadora... Sí... Exactamente... Entonces de ahí este, empezaron ellos... De hecho muchos... Muchos es, eh, libros o... Historia de antes... Dicen que este planeta es de ellos... Sí, no, no de los blancos o de los no. destiñiditos como y, nosotros. Y a ti, Lili, desgraciadamente no. no te has fijado que todavía, estamos hablando a décadas todavía, sí. este, utilizan al, al, ahora sí a la raza negra, como dicen, a mí no me gusta men mencionar ese nombre. No. Digo, yo les tengo un gran aprecio. Yo también. Así. yo no tengo discrimi discriminación de nada de tipo de no, color no, y no. todos somos iguales ah, y todos tenemos car digo sangre roja y y pues sí, digo, no, no, exactamente. ¿Para qué estamos haciendo división Y ellos ¿verdad? todavía los tenían como esclavos. O sea, si tú te fijas y checas un poco la literatura, películas, etcétera, tú te dices, "Ah, canijo. O sea todavía décadas, o sea estamos hablando que sí, hace los, poquito ¿no? todavía en Estados Unidos, o sea lo, los tenían como sirvientes los negros, los negros no podían estar en el poder político, no podían hacer absolutamente nada, estaba prohibido que opinaran ellos. Así es, pero bueno este eso fue lo que inició la raza, pues. Ajá, exactamente. Y... Y bueno, a través del tiempo, este pues vinieron más razas. Ah, no, sí, eso es defi de definitivo. Ahí, no sé, sácame de una duda, Lili. Pero ahí tengo entendido que los Anunnakis, que creo que es de la familia reptiliana. Eh... Tengo entendido. Que sí, son, tengo yo entendido que sí. Eh, hay unos... Pues, por ahí decían que estaban medios feos. <risa> que si los veías te desmayabas, sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. este... Ahora, mira, fíjate. Ahora, si tú te pones a analizar ahorita actualmente, ¿por qué el oro es tan importante? De de hecho, el oro ahorita. De hecho, ya se está acabando, ¿no? Creo que tengo no, entendido. No, todo todavía mía. hay mucho? Hay bastante oro, pero... O sea, también, oye... Por ahí me llegaron las noticias que quieren cavar las montañas de no me acuerdo qué es, creo que la zona respiratorio de, de Asia o no sé qué. Por ahí encontraron bastante oro en las montañas y quieren ya rasurarlas. Oh. Espérame tantito. No, ya ya no se ya. va a poder, ya nuestro tiempo prácticamente está, pues como quien dice, ya, ya una... estamos al último. Sí, exactamente. Y luego hay otra parte aquí en Sonora, en Sonora que yo tengo entendido que encontraron oro en la superficie, o sea, no tuvieron que cavar, sino simplemente oro en la, oro en la totalmente en la superficie, oh, y okay. querían hasta, ahora sí tumbar el pueblito para seguir, o sea, levantando todo el oro. Y eso viene a raíz sobre de esto de los anunnakis, o sea, el oro. Los egipcios por qué adoran el oro. El oro. Bueno, este, uh -huh. regresamos en un momento. Este y bueno, vamos a seguir hablando sobre los anunatios. play to en el programa Cosmonautas y bueno, les vuelvo a repetir el mail, es este gmail.com por si tienen alguna duda o podemos platicar o si me pueden retroalimentar también, pues es bienvenido todo así es, estamos totalmente abiertos a toda clase de información, igual también somos eh, las personas que si ustedes tienen algo que tienen este que rectificar perfectamente estamos nosotros totalmente abiertos. Regresamos bueno. al tema de lo que estábamos hablando de los Anunnaki. Bueno, ahora sí ya te tengo lo que significa Anunnaki. <risa> <risa> o sea, Anunnaki este, es una antigua descripción acaica por el sumerio. Sí, que mira, es para no entrar así en tantos detalles, <risa> no. eran unas deidades que es así nomás para que yo platicarles, muchachos, o sea, Esos señores solamente duraban 500 mil años, o sea... O sea, poquito, ¿no? Poquitos nomás. años. Entonces, ellos fueron los que supuestamente criaron nuestra raza y nosotros por eso somos defectuosos, duramos muy poquito tiempo. Ah, sí, sí. O sea, ah, pues. Duramos muy poco tiempo, la verdad. Hace poco hablé con una persona que es contactada uh -huh. y él me dice que nuestro cuerpo está hecho para que vivamos ahorita en la actualidad 250 años Ay, máximo. No, Lili, por favor, yo no quiero vivir tantos no. años pagando impuestos y... ¿sí? <risa> Lo que pasa, no, por favor. Lo que pasa eh. es que ahorita, bueno, nuestro eh. cuerpo está hecho para eso, pero no vive tanto, ¿por qué? Uh -huh. Pues por la contaminación, por todo lo que tenemos, pues. Simplemente todo la comida, es... la comida, eso es lo que te iba a decir, o, o sea, sea, no la... nos permite vivir tanto, a los no. 60 ya yendo con la rodilla ya para allá y para acá. <risa> Que Entonces, nos no, bailarán las rodillas. Sí. Pero Entonces, bueno, no regresamos a nuestro nuestros temas. Otro de los avistamientos que es, por ahí se habla y que es muy común entre los arqueólogos famosos que, o sea, es Egipto. Egipto, uh -huh. un país maravilloso y esotéricamente. Ah. Donde estuvieron viviendo los Anunnaki. Por ah. eso los egipcios... Ajá. Se les veía con la cabeza como de cono. Ajá. Ya es que traían ahí sus como... Sí, todos sus gorros, sí, ¿no? Sí, gorros. Uh -huh. Pero la verdad es que ellos eran extraterrestres sí. viviendo entre nosotros. Sí, exactamente, ah. descendientes. Así es, de los Anunnaki. Ahora, las, las pirámides no fueron hechas por los egipcios. No, entonces, no como lo ya describen. estaban, o sea... Han hecho muchas películas que los hebreos, que esclavizados, eh. que la hicieron. No puede ser porque no había la maquinaria necesaria para hacerla. Y las pirámides están hechas conforme a cierta alineación que hay en el cielo. Es como una alineación astrológica, ¿verdad? Así es. Para la energía y todo eso, ¿no? Súper. Ahora sí que está súper padrísimo ese de, esa situación de los egipcios. Uh -huh. Y conforme a ello, ahora sí, este, ¿qué hay sobre los aztecas? ¿Qué hay sobre los mayas? Dicen que... que o los... sea, ahora tú sácame de dudas. A mí, bueno, con lo que yo poco que sé, sabía que los mayas eran mucho más avanzados. Que ni los aztecas, o sea, los aztecas la verdad eran, solamente eran peleoneros. Bueno, los, los ajá, ajá. mayas fueron primero. Sí, este, los primeros, ¿verdad? Los primeros. Y ya los, los últimos ya... Ya fueron los aztecas, que fueron ajá. los que trajeron, pues supuestamente la... Des, pues dejaron entrar a los españoles y todo eso, ajá. que ya sabemos la historia. Pero los mayas tenían trato directo con... ...con las personas con seres. de arriba... Uh -huh. este, ...con los extraterrestres... Ajá. ...de hecho pues si tú vas allá... ...hay muchos jerolíficos... Sí. ...referente a todo eso... fíjate déjame comentarte un detalle Lili... ...este... ...que me pasó hace años... ...la primera vez que yo fui a visitar... ...aquellos rumbos de Cancún... ...fuimos a visitar... ...lo que son las ruinas de... ...Chichen Itza... ...en la parte de atrás hay... ...unas puertas... ...así como medias obscuras... Uh -huh. ...y yo me acuerdo que en, entre... ...o sea... ...había una persona que nos estaba guiando... ...nos estaba diciendo... ...miren aquí, allá, esto y el otro... ...pero había un niño que nos ha despegaba... ...un niño... ...como que no sé si era de la zona o X... ...pero... ...al llegar a ese lugar... ...había algo que tú dices... ...este lugar me llama... ...y voltea y veía esas puertas... Y tú dices, algo me llamaba la, la, la atención. Y el niño, como si me, el, me supiera leer la mente, o no sé, el niño se acercó a mí, volteó y me dijo, son puertas dimensionales. Así me lo dijo, son puertas dimensionales. Oh, qué maravilla! Ahí, o sea, ellos por ahí viajaban. Entonces yo me quedé así como que yo me quedé, ah, pues de esas veces que tú estás, oh, no, pues qué padre. Ah, no y en eso pechino. de que ya te metes otra vez a la plata y ya volteas y ya el niño ya no estaba. Ah. O sea, el niño ya no estaba. Entonces ya tú dices, ah, gran hijo. Y o si o sea. te hubieras metido, ¿qué hubiera pasado? Uh, qué padre, ¿verdad? <risa> <risa> no estuvieras no aquí así ah, No estuviera aquí <risa> pagando impuestos, <risa> ni preocupándome sí. da, de que tengo que trabajar Ay, Ay, sí, aquí. Sí. planeta tierra sí, pero te comento sobre de ese de de detalle, sobre los mayas que para mí, o sea, yo creo que sí, ellos sí tenían ese gran avance ¿no? y sobre todo en, el, en Tulum hombre, no o sea, es una energía muy fuerte, hay algo ahí que tú dices, no, aquí a mí no me platican que ...que decían que ahí venían y llegaban las lanchas... ...y que era como un puerto... ...que no sé qué... Que so ...no, dije, ¿cuál puerto? Sí, o sea, pero... Hay algo? Sí, pero uh -huh. bueno, independientemente de lo que... Uh -huh. ...sentimos ahorita al ir a ver... A, a ...allá las pirámides y andar entre ellas... Uh -huh. ...este... ...pues los mayas, de hecho... ...están en un planeta... ...se fueron a un planeta donde ahí los pusieron... Oye, al planeta que se llama Maya... ...así es, ahí de están... Hecho, La, la galaxia que tenemos cercana a esta galaxia son las Pleiades Sí, las Pleiades Y eh, uno de los planetas de las Pleiades es este que se llama Maya Creo que es donde ellos vienen Sí. Se llama y es, Maya. Y es donde están ahorita. Sí. No se fueron todos, claro. Se, quedó se un quedaron lock. algunos. Se quedaron algunos malosillos. Sí, los que Pero. no alcanzaron a pasar. Ah, <risa> los que no fueron llamados. Ahora vamos a hacer referente a algún detalle. Hay personas que vieron la película, ¿te acuerdas de Mel Gibson? Sí, Ay, ¿no? Del sí. último. Eso fue ya el deterioro de la raza. O sea, estamos hablando que era ya... El pues ya lo era lo que se acabó de esa raza. O sea, en esa película que él describe, es, es cuando, cuando llega a los españoles, pues finalizó totalmente esa raza, pero porque ya era la época que tenía que terminar, ¿Por qué? porque se terminó, o se acabó esa era, que realmente sí. los mayas no eran ya como a principio, o sea lo que habían dejado los primeros mayas que fueron y Y dejaron su avistamiento, se podría decir, ahí en esa zona que es muy conocida, que es toda la península de, de Yucatán hasta Guatemala, ¿no? Sí. parte de ella. Pero, bueno, este ellos supieron trascender. Ellos estaban los, los primeros. primeros. Los primeros, sí. Ah. De hecho, ahorita, ahorita, este, mucha gente está despertando. Sí. O sea, ya no estamos como antes. Este, una persona me comentó, no recuerdo dónde... Este, me dice, hablando de religiones, ¿no? Me Ajá. dijo, ya ya paso por lo, las iglesias católicas y, si no hay, y se ve muy poca gente. Ya no es como antes, que se veía hasta afuera y todo eso. Ahorita ya no. Entonces, no, ya ¿qué no está pasando? Creer. Está la gente despertando. Despertando y va a despertar a algo mejor. A algo muy espiritual. Que es lo que la mayoría de los ovnis que vemos o que andan por aquí rondando es lo Ajá. que quieren. Que ¿Sí? también hay oscuros, también. Ah, sí. Esos abundan en todos lados. Eh, sí, pues como dice las escrituras, o sea, uh -huh. la Biblia o que hablan de, de Satanás, que si él se va a morir, pues quiere llevarse a los que pueda. Igual los oscuros. Y ellos, ellos andan buscando un hogar dónde quedarse porque ya esta esta tercera dimensión ya no es para ellos esta tercera dimensión va a trascender y ellos dónde se quedan sí entonces andan buscando dónde quedarse y mientras pues quieren llevarse a los que se puedan ¿Verdad? sí no se quieren quedar solitos no así es <risa> ah mira entonces, pero bueno gracias a Dios que mucha gente está despertando sí eso, eso es, es lo bueno, bueno. Eso es lo bueno, ¿verdad? Oye, Lili, ¿qué hay de los avistamientos? Ya estamos hablando de, pues, de, del siglo anterior y de este. Bueno, antiguamente, ha sí, este, por ejemplo, en, en la India, por ejemplo, ellos ya los veían y, y es lo que yo una vez comenté, a ver, ¿por qué no bajan? Porque me decían, ¿por qué no bajan? Y los vemos, ¿por qué? Porque si bajan o una de dos, los agarramos a balazos o a bombas y todo eso. Así como en las películas, ¿verdad? Así es. O ¿qué hacen ustedes en nuestro planeta? O, <risa> o les ponemos veladoras, creyendo que son ángeles. Exactamente. Entonces, antiguamente, por ejemplo, está en la Edad Media, sí. eh, los hindús pues creían que eran que eran este pues dioses O sea dioses eh, y tienen muy por ejemplo decían que venían en sus vehículos. Ah, y la verdad, pues no eran dioses, eran Ahora eran entiendo por qué los, los la mayores. religión hindú tiene tantos dioses. Uf, yo creo que era cada fulanito que llegaba ahí sí. y les platicaba, ah, sí. hola, soy fulanito, me llamo tal. Pues simplemente, llegaba. o sea, no yéndonos tan lejos en uh -huh. la Biblia, cuando hablan de que los ángeles se les aparece con unas botas de fuego. Y, sí, exactamente. O sea, ¿y qué es? sí. Son seres muy espirituales sí. que vinieron a enseñarnos hasta cómo limpiarnos, pero no eran dioses. No, eran seres de, más, se puede decir, más elevados en consciente, inteligentemente, espiritualmente que nosotros. Sí, así es. Entonces, este, no, no debemos de confundir. Dios tiene su espacio. M más sin embargo, yo tengo yo la idea, Lili, que hay... Es, existe en este planeta y uh, creo que está implementado al ser humano el libre albedrío. Ah, eso eso es y, y razón por la cual los seres que son de otro planeta eh, creo que les tienen prohibido este hacer eso, o sea, Como que pueden volar en el cielo, más sin embargo no pueden ellos venir y decirte, oye, ¿sabes qué? Este, andas pues, mal. Hey, no, o no, sea, no. vete por aquí o vete por allá o no hagas esto. O ahora o así cásate con fulano, no te cases. No. O, sea, <risa> <risa> o sea, son cosas sí. que a lo mejor son totalmente... No, de... lo que pasa es que nosotros no nos creemos el que de veras somos unas cosas perfectas hechas pero no no la creemos o sea no creemos todo lo que tenemos dormido sí este y una de las cosas que tampoco creemos es el libre albedrío sí este el libre albedrío en todo el universo se respeta mucho entonces si tú tienes si tú tienes contacto con alguna raza de arriba del de extraterrestre o hermanos mayores Tú eres la que va a dar el permiso de si quieres tener contacto o no quieres. Ajá. Ah, si tú dices, ¿sabes que No quiero contactarte, vete, no quiero que te me presentes, ellos se van. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es sagrado tanto para los oscuros como para los de luz. Sí, o sea, en, entonces estamos dando referencia a que la ley del libre albedrío es una ley poderosa, que pesa no nomás... En planeta el... Tierra, si no, estamos hablando... constelación, Universos. Universos, así es. Ok, perfecto. Entonces, el libre albedrío... Nosotros no debemos uh -huh. de tener miedo este, de... Pues, de nada, de, incluso de, de fantasmas. O sea, que llegan a tu casa. ¿Sabes qué? Te me vas, aquí no te ah, quiero. Ah, pobrecitos seres perdidos ahí. <risa> a mí me da todavía... <risa> A mí, a mí me ah, da pues es que tú agüite, yo les sí les, ahora sí les los... prendo veladoras a los muertitos, <risa> a los ahora muros. sí, yo sí les rezo y este, de verdad que sí, sí me da agüite, sí o sí, y la verdad sí me han hecho bah, favores, ¿no? no yo, yo, yo no, sí, me siguen yo mucho sí. y la verdad este sí es un poco molesto eso, sí. o sea, porque si ayudas a uno te empiezan a venir todos y ya no hayas no, qué hacer y dices tú, ay, yo, ay, no. Bueno, no sé, digo, a mí, este, no está de más prenderle una veladora a tus abuelitos, Oye, ah, abuelito, pero... échame la mano, sí. <risa> Oye, échame la mano acá, este, fíjate que necesito que ahí me ayudes a desatorar esto, <risa> o si es por mi bien, ¿no? O sea... Que si nos indique el camino, de ahí, sí, hazme una señal, por favor. Pero <ríe> bueno, pues ese es otro uh -huh. otro tema, ¿Otro otra rama. Té, exactamente, <ríe> otro día lo podemos sí, este, platicar plática. más abiertamente, porque estamos hablando ya es acá en este planeta Tierra. Sí, así es, este, y nosotros pues ahorita lo que queremos es platicarles de los avistamientos. Sí. Por ejemplo, antiguamente eso era lo que hacían cuando uh -huh. los veían. Este, de ahora, de, de lo moderno, yo me acuerdo que lo de Roswell fue eso muy sonado porque se estrelló el OVNI. Y Ahí en Rusia, ¿no? No, aquí no. en Estados Unidos. Ah, en 1947. Así es. Eso sí, supe de 1947. Ah, y fue totalmente, de hecho, creo que a raíz de eso fue donde empezaron a crear Empezar. la base el 51, ¿no? Así es, porque agarraron eh. a dos seres... Este, sí. de 90 centímetros de alto, que son los grises, cabezoncitos Ajá. y eso. Sí. Que, bueno, a los grises se les dice que son los dueños, bueno, no los dueños, los que aducen a mucha gente para, para practicar en ellas. Bueno, anti, mm. anteriormente, ahorita creo que ya no eh, hacen eso. Este, bueno, yo tengo entendido a, hay buenos y malos, ¿eh? Sí, Ahora claro. Sí que... O sea... Eh, bueno, sí que no... Es que... como en todo, ¿no? O sea... Debe de haber buenos y malos. Sí, pero no he tenido... Ahora sí que ese tipo de... de... Pues ahora sí que yo he tenido ese contacto con ellos y no pues a mí no me han hecho nada. <risa> yo no, yo no he tenido contacto <risa> con ellos. Con los, sí, con los chaparritos. Ah. Pero ellos son mentales. Fíjate, eso es una de las cuestiones que tú ahorita estabas hablando referente de que nosotros, el ser humano, somos muy únicos. Eso es cierto. Miren, todo, todos los mis radios, ¿escuchas? Ahora sí, escuchen. Ahora sí. <risa> el ser humano está hecho mental, espiritual y físicamente, o sea y los demás seres que existen ahora, ahora sí, en otros planetas unos son mentales otros son espirituales ahora sí que no tiene nosotros tenemos, estamos todo junto, todo junto, hecho bolas sí, ¿cómo no? por eso y, y, y estamos, tenemos tanto que explotar que nos, ahora sí que nos Que no nos la creemos. No, deja de eso. No, nuestra atención es, ay, me duele las rodillas. Ay, <risa> me duele pretexto. esto. Ay, me duele la cabeza. Y mm. no nos enfocamos realmente a aprender. Ahora sí, como dicen por ahí el dicho, no. O sea, hombre, conócete a ti mismo. Ay, sí. Somos un universo. Nuestra mente es un límite. Entonces, podemos tener esa ese poder de abrir y expandirnos. Podemos, hasta inclusive no hace falta que ellos vengan y bajen y te digan, mira, esto, no. Podemos tener contacto con ellos por medio de sueños, porque sí Así hay es. esos contactos por sueños que a mí me consta Es el astral, ¿no? Exactamente, es el astral, el estado alfa. Es. Que es el estado alfa donde totalmente nosotros podemos tener ese contacto, no hace falta este ahora sí verlos que bajen y ay, que se sienten a tomarse un café pues contigo, es... y, o sea, relativamente no y volvemos a repetirlo, o sea, pobre libre albedrío, o sea, ah, se claro. tiene que respetar, no puede alterar el curso de tu vida. Y tampoco va a venir a decirte, mira, te voy a sacar de tus broncas financieras, ¿verdad? Aquí está un, <risa> no, eso un sí costal no, ¿eh? de oro o de diamantes que saqué de aquí de un volcán que andaba volando, Ay, ¿verdad? No, para nada. ¿Sí? De hecho, eso es lo que menos les interesa. Sí, ahí. relativamente. Sí. O sea, relativamente no les importa eso. E igual este me estaba acordando ahorita también existe avistamientos donde hay en México, ¿no? Que en México en hay un pueblo que Ajá. dicen que es un pueblo muy sotérico, se le puede llamar así. Ajá. Tepozotlán. Tengo ahora sé que no tengo idea del del pueblito. Yeah. Este, pero no pero ese pueblito Yo hace poquito, bueno, no hace poquito, ya hace tiempito, vi la entrevista que estaban haciendo sobre referente a ese pueblo y estaban, o sea, entrevistaban a las personas del pueblo y las personas del pueblo le diciendo, "Oiga, usted ve los seres? Sí, sí, aquí llegan. Sí, aquí va muy normal, ¿no? Pero ellos describían a los seres que bajaban de ese de la nave a unos seres grandototes. Ah, y los, mu... pleyadianos. los pleyadianos Y guapos Ah, <risa> ¿Sí? ah claro Ah, porque ah. si sí, está feo no, Ah, no, no, ¿verdad? Te asustas Sí, exactamente, pero no. bueno, no, no hacemos Ahora sí, este, diferenciación de razas No, ¿verdad? pues yo creo que sí, porque los pleyadianos Son güeros, los escriben sí. güeros Y grandotes azul, eh. Tipo nórdico, o sea sí. Yo no sé con cuáles he tenido Contacto, pero creo que son altos no les he visto la cara sí pues son pleiadianos completamente este, pues en mi cuarto se doblaban porque no cabían no. entonces este yo creo que sí sí no ellos Miran. son muy grandes yo creo que más de dos metros de altura de hecho hasta creo que más tres, tres tres y, y medio. sí son muy muy altos ellos son unos seres muy altos Pero es maravilloso sentirlos. Ah, claro. Porque sientes... Bueno, yo uh -huh. en ese tiempo que uh -huh. lo sentí, es una paz maravillosa. Sí. Oye, Lili, cambiando un poquito de tema. Yo escuché hace poquito en la radio sobre los siete planetas que creo que encontró... La NASA. En la NASA. A ver, platícame Creo que no me dejaste muy en claro. ¿Qué fue lo que estaban ahí hablando al referente? Eh, son siete planetas que tienen agua, todo lo que tiene la Tierra. Uh -huh. Entonces suponen que debe de haber vida. Ajá. Pero, este, ¿cómo...? O sea, lo que yo vi la intención de esa noticia es que si ya nos acabamos la tierra, pues vamos a moler otro para que se acabe también. No, no, no, y pues sí la verdad... No, pues claro, no es injusta. ¿Por qué en vez de andar investigando eso, que va a ser para cultura general o no sé para qué, uh -huh. este, ¿por qué mejor no nos afocamos a limpiar la tierra, a nuestra madre tierra? Mira, Lilia, yo te voy a decir una cosa. Yo por ahí creo que... Dado entendimiento de un, tengo un amigo de 18 años de edad que me, él me tiene información de que nosotros no podemos salir del planeta Tierra y que no. jamás, jamás es mentira de que llegó, llegaron a la luna, no, no sé no, qué gases muchas... hay, que no sé que no podemos llegar al planeta luna, que eso no es cierto. Lo único que hemos podido llegar es a los satélites que están aquí alrededor del planeta Tierra. Hay mucha información referente a lo de la luna. Muchos, uh -huh. este, La mayoría que he escuchado yo es que no han llegado a la luna. No. Pero sin embargo hay otros otras informaciones que hablan de que incluso hasta Obama uh -huh. estuvo en Marte supuestamente. O sea, yo no lo creo, la verdad. Mm, porque... Bueno, con eso de que sé que el señor Obama fue a marihuana. <risa> no, eso no lo sé, pero bueno, pero este... tengo entendido que no se puede salir del planeta Tierra. Tengo entendido que no, porque estamos si te sales... en cierta manera atrapados. Si te sales del planeta Tierra, se te uh -huh. quita toda la Se puede decir... Nos desbaratamos en pocas palabras. Ah, sí, aparte eh. pueden agarrarte los oscuros porque no tienes la protección de la madre tierra. Sí. Entonces, pues no, no se puede. Solamente que te lleven los hermanos mayores que te invitan a luz. darte un raite, eh, los de luz. Y, sí. y ese raite no dura menos de tres segundos. O sea, no, o pero sea, si me da un raite, los hermanos de luz... ¿Cuánto tiempo? ¿Unos 10 no, minutos? No, Aquí viene siendo diez. como 10 años. Así es. No, no puede ser. O sea, ellos no pueden interferir en tus líneas de tiempo. Pues sí ha habido, ¿eh? Sí ha habido. Pues sí ha habido. A o sea, mí. yo sé. Y no lo han dejado no muy claro. Pero no deben. O sea, no, no lo deben. Sé, pero tú lo acabas de decir ahorita, sí, Lili. Sí, si sí. tú lo estás solicitando, pues llegan. Ah, y sí. si no... Pues nunca llegaron, pero yo sí solicito un ride. <risa> no, yo no. <risa> bueno, yo nomás quiero saber cómo viven, o sea, cómo son sus ciudades. Ay, o sea, hay mucha información de eso, pero yo A mí quiero... me dijeron que, o sea, que los han visto también aterrizar en Tapalpa. Sí, ay, pues seguido, aquí en, aquí en, en Ocotlán, Nocotlán, en, hay en una, Chapala. Hay una base, según ¿Y dice, en Chapala un contactado. Ah, pues déjame platicarte ahora que me acuerdo del mm. agua de esta, ah, del agua famosa que en Querétaro que muchísima gente iba, ah, bastante sí. gente. Ahora sí, este, ahora sí esta información les va a interesar. Eh, Hubo un tiempo de esa agua. ¿En qué agua? año sucedió eso? Hace poquito, sí, o sea, estamos hace, hablando de ah, unos 15 años, ¿no? 15, no más. Pues ¿cuándo fue famoso lo del agua de cómo se llamaba? La, la clacote. clacote. El agua de tlacote, hace la como 20 gente. Años. sí, más o menos, ¿no? Sí, no, no, me acuerdo pues como estaban señor? chicos. Bueno, <risa> les voy a platicar rápidamente. Mi abuelito, o sea, él iba a hacer fila, cola, días, etcétera. Él nos platicó que cuando estaba haciendo la fila para poder extraer el agua de lo que es el pozo del agua milagroso. A él se quedó dormido en su camioneta a las 3 de la mañana. Él empezó a sentir así como algún temblor en la tierra. Y él se quedó cerca de una laguna que estaba ahí a no sé qué distancia. No se quiero imaginarme, no sé, un kilómetro o algo así de donde era el pozo. Pues para ahora sí que para su sorpresa... Sale de su camioneta y ve que dentro de la laguna estaba saliendo una nave. Sí. O sea, era una nave grandísima con bastante luz. Mi abuelito, como él pudo, lo describió. Dice, yo vi que salió una cosa grande, dice así, volando, dice, con muchísima luz. Me dijo, la noche parecía de día, así en pocas sí. palabras. Me dijo, la noche parecía de día. Al momento de salir, dice, salió, salió, salió, salió despacito. Y de repente, dice, se desapareció. Y a ver, ustedes platíquenme o pregúntenle a sus abuelitos, a sus mamás, etcétera. Vayan y pregúntenle si ese pozo todavía existe el agua milagrosa. Después de pues eso. Pues creo que no, ¿no? Claro que no. Pues claro, ¿de dónde venía el agua milagrosa? ¿Ellos interferían en Exactamente, algo? ellos interferían. O sea, ellos interferían en las vías fluviales de mí, me quiero imaginar, de esa zona. Estaban cerca de una laguna que estaba cerca de ese pozo. Entonces, ah. era, ahora sí que gente que llegaba de varias partes del planeta, llegaban y llegaban ahí. Y desde, de ese momento, Lili, se acabó. Uy, Pues y eso es a ti? o sea, y esa agua, híjole, Como creo que hasta yo la tomé, no sé cómo llegó a mí. Pues yo no Nunca me acuerdo me hizo nada, eh, pero bueno. <risa> yo es lo único que me acuerdo es que sí mi abuelito no lo comentó ese sí. detalle y bueno, ahora analizando y sacando deducciones tú dices, bueno, ya no existe el agua milagrosa, ¿no? De ese pozo y es a raíz pues sacas deducciones que fue a raíz de, de cuando mi abuelito vio que salió esa nave. Donde él estaba ahí cerca de esa laguna que salió a las 3 de la mañana. Ese <Susk> mi abuelito. Fíjate que mm. me acabo de acordar de una anécdota de una de mis hermanas. Uh -huh. Estaba en La Paz, Baja California. Estaba visitando a una sobrina. Uh -huh. Y pues para variar, ¿verdad? Estaban viendo la novela. <ríe> Entonces Ajá. los niños andaban afuera y de repente entran y gritan, mamá, mamá, corre, corre, corre, ven a ver lo que hay en el cielo, lo que está saliendo, porque estaban como en una loma, Ajá. lo que está saliendo de abajo y ahí van todos, dice que, que empezó a ver un ovni Ajá. que salía despacito, despacito, estaba sí. oscureciendo Ajá. y dice que atardecer. aventaba hey, unas luces tan bonitas, dice, pero sentí, ella me platicó, dice, sentí que todo mi piel se me enchinaba dice. dice y pero se vieron las luces tan bellas y se sí, salió y de repente ¡pum! Se, salió. se salió ahora todos se han de preguntar bueno ¿y, por qué, y qué hacen estos compadres aquí en este en el planeta ¿no? porque ah, se, es. sí. bueno, no se, se esconden ahora bueno bueno pues, bueno pues sí. es una palabra referente volvemos a lo que inicialmente comentábamos en este programa Nuestro planeta tiene bastantes minerales. Ellos vienen por todos los minerales que tenemos. Tenemos ferrita, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos no sé cuántas mm. cosas más. Mm. Pero no ellos nada vienen. más por eso vienen. O sea, vienen también... A... Los buenos vienen... Ahora sí que a... Ayudarnos con tanto pues problema que Pues creo que, que Chapala tenemos. tenía una fuga, ¿no? Tenía una fuga y ellos la repararon. Ajá, por eso ya fuga. no se ha ido. Porque Pero unos años hicieron que una base allí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues entonces, este, pues estamos pendientes de todo eso, Blanca. Claro que sí, este, ¿Cómo ves si para el próximo programa, pues vemos a ver qué podemos traerle a las personas, sí, a nuestros Algo radio nuevo, sí, a nuestros radioescuchas y bueno, pues este, aceptamos críticas, aceptamos temas que desean ustedes hablar, por favor, llamen este o ya sea Mándenle que por mail, un mail, exactamente el email de Lili Eh, y por favor, díganos, este es Lili Blanca, o sea, ¿saben qué? Échenle sí. más acá, sí, hablen sí, más sí, de sí. esto. Cualquier cosa, estamos totalmente abiertos. este Dudas a, también. Exactamente. O si ustedes quieren hablar sobre referente a algún tema, estamos totalmente abiertos. Bueno. Agradecemos de antemano el rato que estuvieron junto con, con nosotros aquí escuchándonos. Se los agradecemos, este gracias Blanca Gracias Lili, <risa> te de agradezco nada. Y bueno, es un tema que nos apasiona y seguiremos en Cosmonautas sí, exactamente. Exactamente. Y nos regresamos ahora sí de, de nuestro viaje sí. <risa> Que pasen buenas noches <risa> Gracias, buenas Bye. noches El viaje continúa